Y una vez más, bebí del amor de las notas que se posan en mis pentagramas para dedicarte mi música. Y me alimenté de tus ganas de hacer bien las cosas, de dar los pasos poco a poco, pero seguros, de tu humildad, de tu trabajo, y sentí bajo mi música la esencia de tu poesía. No podría tener mejor porche nuestra Semana Santa Ni mejor horizonte un alabardero del amor Que contemplar tu Mesía por tu barrio Allí, en Pérez Cubillas Donde empecé a enamorarme de tu forma de andar